Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De diez a doce horas. Radio La Negra. z u m b a La Turba. La c a t e a La t u r v a La Caterva. La Caterva. La Caterva. La Caterva. La Caterva. La Caterva. La Caterva. La c t e r v a La c a t e r La r v a a c e d v a La c a t e a La c m e r v a La Caterva. t e v a La n a e r a La c a v a La a t e r v a La c a e r v La c e r v a La e r v a La Caterva. La c a t e r a s w w w r n m a c r v a www.org.ar 11 y 21, continuamos aquí en Jujuy. Este, Te vi renegando, Sebastián. Ah, 11 y 21, bueno, pude sacarle un minuto más.、Eh, ah, el... Está enojado, Pancho, parece.、Eh, no, no, al mono le pude sacar un minuto más para este, hacer la última bocanada del cigarrillo.、Ah, sí, está bien que digas que fumas. ¿no? ¿Qué mensaje le está dando a la juventud? No, m e n t i Este, pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rma.com. Dos m e n s a j e a la juventud: devolveme la lapicera. <risa> este, que, que ahí voy a comentar. David,、uh, uh, históricamente,、no. <risa> me, ha robado, me ha robado los encendedores. Y dos mensajes a la juventud: este,、ah, no. una vez el hijo me robó un cenicero. <risa> Imagínate vos el mensaje a la juventud. Viene de familia, ¿eh? e este, este, este momento se me viene a la cabeza、es、un meme. Ya. La, se me viene a la cabeza un meme cuando dos personas empiezan a contar cosas de la otra. Esto va a ser una guerra hasta que termine el programa. Bueno, vamos,、eh, nos vamos inmediatamente a Neuquén.、Eh, porque allí en Neuquén,、eh, obviamente sigue firme la lucha. De los trabajadores y trabajadoras de, docentes de Neuquén, pero el gobierno ha contratado tutores, 220 alrededor, para intentar reemplazar a, este, a, los trabajadores y trabajadoras que están de paro, y además ha intentado desaforar a la secretaria general de Atencapital, Angélica Lagunas, ¿no? Que es diputada, este, allá en la legislatura provincial. Eh, estamos en contacto entonces con Angélica Laguna.、Eh, Angélica, nos estás escuchando. Sí, qué tal, buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días. Buenos días. Bueno,、eh, ¿cómo, ¿cómo se da ¿no? esta situación de 220, este, tutores que quieren poner a, a este, r o m p e h u e l g a no? Sí, la verdad, una situación... Nuevamente, digamos, una acción del gobierno que lo único que hace es echar más leña al fuego.、Claro. Primero, porque、eh, esa resolución que sacó la ministra de Educación, que plantea, digamos,、eh, el llamado a inscripción a docentes jubilados o a quien quiera para ir a dar clases, que tenga título docente. Eh, tuvo, digamos, esa, solo esa, solo esa inscripción de 200 grenos. Imagínate que somos miles y miles y、yes. miles de 200 de paro.、Yes. O sea, es una resolución irritoria. Pero además, quiero comentarte que donde quisieron imponer los tutores fueron con los punteros del MPN, Con los mismos punteros que son pagos para que les hagan las campañas y son los matones que tienen en los actos oficiales.、Uh -huh. Hemos detectado ya las fotos de los punteros que fueron a las escuelas y los hemos encontrado en los actos oficiales junto con el gobernador y junto、uh -huh. con l a diputada. O sea, los tenemos t o t a l m e n t e identificados.、Uh -huh. No son ni más ni menos que los punteros políticos pagados por el partido para venir a quebrar la huelga docente. Pero les fue muy mal. Porque los dos opresazos que tomaron escuelas testigos para ir y entrar con los tutores no pudieron hacerlo. Se encontraron, de este lado no somos ni patoteros, ni somos pagados a sueldo para ir a defender un derecho.、Okay. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras decididos de la necesidad que tenemos de tener el aumento salarial.、Okay. Entonces, esta resolución, digamos, que el gobierno intenta、eh, aplicar. Generó que en el día de ayer, por ejemplo, el paro que estaba en un 5 0 6 0 subió a un 100%. Porque、ah, el compañero o la compañera que está trabajando no va a permitir que en el lugar de su compañero que está de paro le metan un carnero o una c a r n e r a Entonces, este es un concepto fundamental. Nos ha, digamos, generado más adhesión aún、uh, esta maniobra asquerosa e irresponsable del gobierno. Y efectivamente, en estos momentos están, yo me quedé en Buenos Aires porque luego de la marcha federal en la que participamos, teníamos algunos medios para llevar nuestra lucha, este, y una reunión ayer con los trabajadores del sindicalismo combativo, los conductores sindicales combativas, para n hablar criterios a l l í de cómo hacemos para unificar la lucha contra el ajuste de m a s crisis de los gobernadores, y nos acaban de avisar que el Ministerio Público f Social Ha convocado al gobierno de Aten a una cita de mediación para ver si se pone en marcha, digamos, la resolución del conflicto. Así、claro. ya están los compañeros y compañeras, van a entrar a esa mediación a decirle con claridad a la justicia, que es la justicia del gobierno, que la única posibilidad de resolución de este conflicto es que el gobierno convoque ya a una mesa.、Claro. Ya a una mesa con una respuesta a todos nuestros reclamos. Esto ha quedado, digamos, claramente expresado y lo van a expresar ahora los compañeros en la mesa, no en esa t reunión con la fiscalía, a la que han convocado a las dos partes. Esta reunión también es producto de nuestra tenacidad y nuestra fortaleza en este conflicto que ya es histórico,、ah. no por la cantidad de días de paro solamente, sino por la fuerza, la convicción y la perseverancia que han tenido las compañeras y compañeros.、Eh, Angélica, hay,、eh... Eh, o Por lo menos nosotros observamos、eh, una cierta intentona por parte de la prensa、eh, hegemónica nacional de no difundir mucho este conflicto.、Eh, no sé si tenés la misma percepción. Sí, por supuesto. Justamente producto de esa percepción, que no es una percepción, es un hecho de la realidad.、Okay. En Buenos Aires no había un solo canal que hablase de la huelga de 44 días de n a u q u é r Estamos hablando de una provincia que tiene petróleo, que es una provincia que recibe, digamos, muchas compensaciones por el petróleo, por el gas, y es una provincia que tiene un gobernador que pertenece a un partido provincial, que si bien, digamos, es un partido provincial, en realidad tiene serios acuerdos con el gobierno de Madrid. El gobernador h m b r t d Tierra fue q u e reunió a los gobernadores para que firmen el Pacto Fiscal, y es quien lo está aplicando a Seamos a sagre y fuego en la provincia de n e u q u é n por eso no quiere dar aumento.、Claro. Pero justamente como veíamos este, este cerco mediático, nosotros nos dispusimos a participar masivamente en la marcha federal.、Claro. Solo Atencapital trajo tres micros a la marcha federal.、Claro. Y tres micros trajo al resto de la provincia. Entonces,、eh, participar en la marcha federal con una intervención que hicimos con claridad de la necesidad y de la Conciencia que tenemos de que fue muy bueno y positivo la marcha y el paro nacional del 23, pero que no alcanza con eso. Claro, la c e t e r a、sí. debe convocar a la continuidad del plan de lucha nacional, porque si no, la provincia d e Neuquén está no solo cercada por los medios nacionales que no nombran nuestro conflicto, sino además cercada por la propia conducción de la c e t e r a que nos está aislando. Entonces, No solo Neuquén no arregló pauta. Hay 11 provincias que no la arreglaron. Y no es también la paritaria docente. No entendemos entonces por qué la cetera hace oídos sordos y no le pone fecha a la continuidad del plan de lucha. El año pasado tuvimos nueve paros nacionales. Este año solo tuvimos los tres de la primera semana.、Claro. Queremos la continuidad del plan de lucha nacional para que triunfe la huelga docente neuquina, pero para que todas las provincias que no arreglaron pauta la puedan arreglar. Y vinimos también a la Marcha Federal para aprovechar y estar medio. s Y así bien, es bien. que pudimos estar en la TV pública, pudimos estar en Crónica y pudimos estar en decenas y decenas de radio. Entonces eso nos parece importante porque se escuchó la voz nuestra. Bien. Bien. E incluso en los propios videos que ha preparado la Junta Ejecutiva de la CTR e e y que ha colgado en la página e t e de Setera, aparecemos allí en Eugen con nuestros 44 días de huelga, exigiendo plan de lucha e e c e t e r a Entonces nos parece, digamos, valorar como positivo este accionar,、claro. este acá en, en Buenos Aires, este, y ya en breve, a las 18 horas ya estoy de regreso、yeah. ...en mi provincia para ponerme a disposición de todo lo que, este, está pautado hacer en el marco de la pelea. El lunes tenemos asambleas para definir cómo continuamos. Creemos que vamos a asambleas masivas nuevamente, Para discutir cómo continúa el plan de lucha, si es que el gobierno no ha dado una respuesta. Claro. Angélica,、eh, recién decías vos, ¿no? Que, bueno, se han sumado, digamos que este, este, lo que ha hecho el gobierno ha sumado más adhesiones al paro, y también hablando un poco del cerco mediático, i e n d o ya sea, un poco a la provincia, cómo, este, están haciendo para llegar a los diferentes padres que, este, Eh, también, digamos, me imagino los medios allá hablando todo, todo el tiempo en las redes sociales, boicoteando、claro. el paro, ¿no? ¿Cómo le hacen frente a eso para llegar a los padres también? Sí, nosotros hemos tenido una política con la comunidad educativa que la verdad te digo ha sido ejemplar porque no solo durante la semana, que son los días de paro que realizamos,、uh -huh. hacemos acciones, Sino que durante el fin de semana hacemos acciones en los barrios más carenciados, en los lugares donde se concentra gran, digamos, sectores de la población, grandes sectores,、eh, vamos a las ferias, vamos con un volante, con un petitorio, tenemos un diálogo con la comunidad, hacemos reuniones de padres en la escuela, y la verdad es que tenemos que decir con absoluta claridad y con、eh, enorme orgullo que la comunidad Masivamente entiende el reclamo que estamos llevando adelante. Y no se prende en este discurso del gobierno y en esta, en este grupo que no son padres, son patoteros,、eh, pagados a sueldo, que son los punteros. Los padres no le hacen el juego a ellos. Es más, la propia comunidad de la escuela donde fueron los punteros a, a establecer a los tutores, la propia comunidad del lugar los identificó y echaba a los punteros. Le decía, vos sos puntero, vos no tenés acá ningún hijo en esta escuela, ¿qué haces acá? Mi hijo sigue、sí, en esta escuela y yo quiero que tenga c l a s e s pero apoyo a los, a los maestros, bueno. Fue、pues, realmente, se te ponía la piel de gallina de cómo los propios padres nos ayudaron a echar a esos punteros de la escuela. Esto habla a las claras de ese trabajo que yo te digo que hemos hecho.、Claro. Y ayer se hizo una marcha a las 18 horas con la comunidad educativa a 44 días de paro. Logramos, digamos, marchar solo en la ciudad de, Neu la ciudad de Neuquén dos mil compañeros y compañeras con padres y madres. Entonces, esto nos da una fortaleza importante. Y la comunidad empieza a decirle con claridad al gobierno que el responsable de haber extendido en el tiempo de esta manera este, este conflicto y que los chicos y chicas no tienen clase es el gobierno de la provincia.、Eh, Angélica,、oh, oh, un, una pregunta, bueno, vinculada a esto, Sí, el gobierno de la provincia hizo, intentó eso con dos diputados del MPN. Eso está bastante、eh, cajoneado.、Ah. Lo han cajoneado porque ha tenido un rechazo Imagínate, de los trabajadores de la educación ni te c u e n t o sea, los trabajadores de la educación dicen, te llegan a echar y vamos todos,、eh, incluso superando una cuestión que siempre en sectores de la burocracia sindical y demás dice, apelan a decir, no, mira, esa no puede estar en el sindicato porque es s u r d a porque este, hace política. Bueno, acá ha quedado, ha quedado claramente expresado que los trabajadores podemos y debemos hacer política,、claro. que debemos hacer política en defensa de los trabajadores. Y hoy los docentes de Nauquén defienden que no, que no le saquen el, el, los fueros a su secretaria general, digamos. Eso es fundamental. Y por otro lado, hemos lanzado una gran campaña nacional e internacional, este, en la que diariamente hay miles y miles de firmas que le llegan al presidente de la Cámara de Diputados, al señor Figueroa, Rolando Figueroa, este, le llegan esas firmas para decirle que estamos rechazando. Este pedido de desafuero y este intento de echar a la diputada Angélica Lagunas de la Cámara. Así es que creo que eso no va a tener ningún, digamos, asidero,、eh, pero bueno, pero es un intento grave que h i c l a o Y lo queremos、claro. repudiar claramente. Porque de otros diputados que son、eh, representantes gremiales no dicen ni pío. Claro. Y de esta diputada sí, porque efectivamente esta diputada encabeza la rebelión docente. Esta diputada le lleva a la mesa al gobernador a cada acto que tiene público y allí todos los docentes y las la, la profesoras profesora, le llevamos a la mesa y le invitamos al gobierno que el único que falta es él que tiene que decir presente y resolver el conflicto.、Claro. Eso nos ha puesto de mal humor tremendamente. Lo sentimos no,、sí. mucho. Si、claro. se sentara en la mesa no le ocurre esto. Claro. claro. Bueno, Angélica, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar llamando dentro de un rato porque también queremos、eh, ponernos al tanto de qué va a salir de esta reunión que están teniendo、eh, los trabajadores ahora con el gobierno de Allá de Neuquén. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted por el espacio porque esto nos permite divulgar y hacer conocer nuestro conflicto y nuestra rebelión histórica que, este, que estamos llevando a adelante. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Angélica Laguna de Aten, que nos contaba, bueno, la situación y el plan de lucha que están llevando, 45 días de paro, este, con muchos ataques por parte del gobierno, y la verdad que es una nota bastante interesante. Muy interesante. ¿no? Fíjate vos la sucesión de represiones, ¿no? La quieren desaforar, le, le, le, le, le,、eh, meten, e s t o s tutores, tutores rompehuelgas, que no son otra cosa que eso. Tratan de invisibilizar la lucha, la verdad, e、eh, Eh, todo el arsenal, h、eh, a n utilizado todas las armas del arsenal que utiliza el poder cuando、eh, se enfrentan a una lucha verdaderamente popular, ¿no? Así es, y así que bueno, si algún, este, gremio no está escuchando por ahí, algún secretario debería tomar apunte de esto, ¿no? Totalmente.、Eh, capaz que hagamos la nota,、eh, que desgrabemos la nota para que、eh, la pongan entre sus materiales de estudio. Así es. Así que nosotros escuchamos un poco de música y continuamos con el Ren. Gracias. Yeah. <laughs> なあ。Y aunque su sangre er lo que i n s u c i a los mequetre. Estamos ya combatiendo, cancelen a todo el mundo, que aquí tenemos estrellas, allá van los vagabundos, sigan cancelando maestros, esta lucha va pa'lante. Basta brutos, c á n c e l en los estudiantes. La lucha va a crecer en pos de un mejor destino. Podrán cancelarnos todos, retener todos los cheques. En educación hay lodo que ensucia los mequetres.